Fronteras del futuro Hoy nos vamos a plantear qué va a pasar con las emisiones de los astronautas Bueno, seguramente está pasando ya Javier Sevillano, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Hola, Javier. Así que en el futuro los astronautas me harán y todo. Hombre, los ha... astronautas tienen que seguir meando como lo hacen sí. aquí o como lo harán una en broma, cualquier eh. sitio. Pobrecitos. <risa> tienen derecho. Tienen derecho y... y necesidad, claro. No hay no hay, no hay hay otra. Vale. Lo que ocurre es poder aprovechar esa, esa, esa orina. Eh... Imaginación al poder, ¿no, Javier? Sí, ahí, esa orina tiene elementos que pueden ser muy interesantes de cara a esas bases lunares que tanto la NASA como la Agencia Espacial Europea y como también la Agencia Espacial China tienen eh, previsto, de momento tenían previsto antes de toda esta vorágine, eh, instalar en la próxima década para que fuera ...una base de partida... ...una base intermedia... ...ya sabéis, para llegar hasta Marte... ...y, y llegar a apoderarse de, de Marte... ...como ya lo quieren o lo han hecho... de, ...lo hicieron en su momento de, de la Luna... ¿no? ...bueno, pues lo que hay ahora es que... Mmm, ...investigadores europeos... ...entre ellos eh, también los hay... ...españoles, eh, noruegos... ...de los Países Bajos e italianos... ...todos coordinados por la... ...agencia europea... De, ...del espacio, la ESA... ...pues están investigando para poder llevar a cabo esa colonización Claro, llevar allí gente ya a día de hoy no es problema. El problema se plantea en eh, los, eh, el hábitat en sí, en permanecer allí, es decir, los altos niveles de radiación que hay en la, lun en la, en la luna, las temperaturas extremas, por supuesto, el impacto de meteoritos que pueden ocurrir con eh, más. Eh, eh, más eh, eh, a menudo que en la Tierra. Y sobre todo, uno importante, claro, que hay que llevar allí los materiales de construcción de estas bases, claro, lógicamente. Claro, claro. Eh, el Llevar un medio kilo de, de cualquier material, medio kilo de lo que sea, a, a la Luna, pues barato no es. Ahí no hay bonobús ni cosas de estas, evidentemente. Cuesta alrededor de un medio kilo de cualquier cosa, de peso, de, de cualquier material, cuesta aproximadamente unos 10.000 dólares, lo que implica que claro llevar material de construcción para allá para allá pues rentable pues eh, eh, de momento no no lo sería ¿no? sí eh... y... ¿Eh? perdona que va a salir caro el bonobus, ese precio va a salir caro sencillo, el bonobus, sí. en efecto ya si de eh... vuelta, no te quiero contar ¿Qué, ¿qué es lo que los científicos de la Agencia Espacial Europea estos científicos que hemos comentado entre ellos un científico de la eh, Universidad eh, de Cartagena Politécnica de Cartagena en Murcia pues lo que eh, ellos plantean es aprovechar todo lo que hay allí, los eh, reolitos que concretamente son el material, el polvo que hay el polvo lunar este, que hay esparcido por la superficie lun lunar aprovechar el agua de lo, de, del hielo lunar que hay en las zonas en las que hay hielo y eh, con eso intentar hacer una especie de eh, hormigón por así decirlo. Evidentemente como no el hielo lunar no estará disponible y ni parece que sea suficiente para eh, estas edificaciones, estas construcciones de las bases lunares, los que, lo que ellos eh, han pensado es en utilizar todo lo posible Todo lo que tenga aquí para allá, sí o sí. Entre ellos productos de desecho como la orina de los, eh, de los eh, astronautas. Iba a decir de los estudiantes, de los astronautas evidentemente este, eh, el, el, el, hay dos productos en, en la orina humana que se pueden utilizar en la orina de los astronautas que van allí que, que, va, que será el agua y la urea el problema que hasta ahora es que todavía no, no se ha investigado cómo se extraería la urea de la orina para poder ser utilizada si no hay eh, posibilidad de la urea se aprovecharía también eh, el agua, ¿no? pero las investigaciones que han hecho hasta ahora con la urea pues ha dado muy buenos resultados porque eh, mezclándola con eh, otros eh, productos lo que lo que han conseguido es eh, crear unos, eh, unos polímeros que eh, son muy eh, eh, moldeables son eh, eh, sobre todo eh, aguantan mucho esos procesos de congestión ...congelación y descongelación que hay en la Luna continuamente, eh, la han sometido estos geopolímeros, estos eh, que han fabricado con impresoras eh, 3D, eh, lo que han hecho es someterlas a proceso de congelación y descongelación, muchísimos, de forma muy eh, rápida, para ver qué comportamiento tenía, y hasta ahora pues ha sido, ha, sido, ha, ha sido satisfactorio. El problema, como digo, reside en cómo separar esa, esa, esa urea, ¿no? Las pruebas que han hecho comparándolas con eh, otros materiales como el naftalino, que es un eh, plastificante habitual, pues eh, la verdad es que no presentan diferencias eh, acusadas entre una, forma, entre una forma y otra. ¿no? El, con lo cual se trataría de eso, de, de, de eh, utilizar el regolito, este material que hay en la luna, con todo lo que se pueda llevar de, de, de allí. Lo que, de lo que se trata es de, de crear unos cilindros, una especie de cilindros de, de este. Eh, componente de una especie de barro que es el que están fabricando las impresoras 3D y con él, con este material mmm, poder llegar a realizar estas construcciones estas bases lunares intermedias para llegar a eh, eh, hasta Marte que es el objetivo, el objetivo final de eso se trata el PIS el utilizar el PIS de todos los astronautas que por allí vayan yo me pregunto que Para sacar agua de, de, de, de la orina de, de, los, de los astronautas, sí, vamos lo a ver, que hará eh, falta tú has es dicho, beber muy bien, muchísima es que cerveza, La orina que... es agua y otra cosa. Que claro, es agua y otra pues, cosa. Eh, la pero, separación de eso, ¿no? Pero le has oído lo que ha dicho, que van a necesitar mucha cerveza. Muchas cervezas, pero, lo que se van claro, a ahorrar en... Amarilla, ¿no? La amarilla. Lo que se van a ahorrar en hormigón, pues tendrán que llevarlo en latas de claro, cerveza, claro. para poder eh, excretar mucha orina, ¿no? Evidentemente... Por eh, eso algunas cerveza de cinco estrellas. O sea, que va a estar... Por ejemplo, no sería mala. Claro, claro. Pues no veo, mal. ve, ve, veo el Aquarius haciendo anuncios eh, del tema. Bueno, no, pues no sería. Claro, evidentemente tendría que haber mucha, mucha. Un, las construcciones no van a ser grandes, eh, grandes eh, bases lunares, ¿no? Van a ser unas uh, construcciones más bien reducidas para que vayan, vayan y vengan todo el material que y, y, y ahí sea una zona de alojamiento de almacén. más que nada de, de material intermedio camino de, de la luna con Ve, veo con... veo a los astronautas haciendo destilerías de líquido espirituoso variado <ríe> pues no te digo yo no te digo yo que no no fronteras eh, del futuro javier soyno gracias Cuídate mucho hasta luego